he leído, eh, en una cierta medida, eh, representa la continuación de, de una agresión eh, que está eh, en, en curso desde hace muchísimos años. Es decir, eh, lo sorprendente es que eh, delante a, a la comprensión eh, que hemos tenido de parte de los hosteleros eh, de Ondarribi, Eh, la reacción eh, ha sido de eh, definir ha sido de, de la reacción ha sido eh, de eh, acosar eh, a los que se habían movido para parar esta iniciativa eh, de, de, de haber amenazado eh, haber utilizado la amenaza para suspender este acto es en sí acosarnos ...de haber utilizado la amenaza... ...es un uh, delito, es uh, un delito uh, legal... ...y denunciable, uh, algo que hay que hacer... ...y lo vamos a hacer... ...y del otro lado es, uh, en mi opinión... ...la continuación de la política de agresión... ...contra los que no, no uh, condividen... Uh, ...las ideas y las políticas del Estado sionista... ...lo raro... Raro, entre comillas, en esta reacción... ...es que eh, el Estado sionista y sus representantes... ...utilizan a un medio de comunicación local... ...como es el diario, el diario Vasco... Eh, ...notando también que la nota eh, publicada eh, está sin firma... ...no hay nombre de ningún a, a periodista... ...y el que significa que es una nota de redacción, de redacción del Diario Vasco... ...es decir, de los altos estamentos de este periódico... ...el que desvela eh, los contactos y las eh, intenciones... ...y las políticas de este medio... ...y además eh, eh, significa que están crimen, criminalizando... ...a un sector de la población eh, vasca en eh, eh, Guibuzcoa y eh, sobre todo están criminalizando a los que eh, están eh, al lado del pueblo palestino, es decir, eh, en una cierta medida eh, están abriendo el territorio de Guibuzcoa a la guerra salvaje eh, que el Estado sionista de Israel está eh, haciendo en Palestina y eso es, Eh, peligroso porque eh, hasta cuando eh, el discurso eh, es eh, digamos eh, eh, mantenido dentro de la legalidad donde cada cual es libre de expresar su opinión en eh, las maneras legales eh, es un discurso que eh, aceptamos eh, todos pero parece que eh, los que eh, se autodefinen como demócratas y liberales Eh, hoy mismo eh, desvelan su propia naturaleza y son chantajeadores porque eh, llamar a nosotros que hemos hablado de una manera directa y clara y razonada de nuestras razones y las razones por las cuales rechazamos esta iniciativa ...y eh, tachar esta nuestra eh, capacidad de diálogo y de exponer las razones eh, con todos con la eh, con el responsable de la asociación de hosteleros eh, con los propietarios de los eh, restaurantes eh, son eh, conversaciones que han durado de eh, ...bastante tempo... Eh, ...durante los cuales eh, nos preguntaban... ...y les contestábamos... ...y de una manera muy directa y clara... Eh, ...sin ningún tabujo... ...porque todo lo que eh, hemos expuesto... ...son cosas y realidades que eh, conoce todo el mundo... ...entonces, después de todo eso... Y eh, después de haber visto que la iniciativa no ha prosperado, eh, no encontrar ningún otro medio, ninguna otra manera de contestar a, a esta acción más que el chantaje, más que la criminalización... Es realmente indignante desde el punto de vista moral pero es denunciable desde el, de, desde el punto de vista legal es algo que yo eh, estoy convinto de que hay que hacerlo porque el diario vasco no puede quedar eh, sin pagar un precio moral ilegal por esta eh, suya por esta suya criminalización de eh las organizaciones y los asambleas ciudadanos vascos y palestinos que no están de acuerdo con esta iniciativa y que no estarán de acuerdo con cualquier otra iniciativa que abra eh, cualquier espacio a la normalización de un estado que no es normal, un estado que no respeta la legalidad internacional, un estado criminal, un estado un estado genocida y racista. Tratado la información como vosotros en algún momento absolutamente ese es otro aspecto que realmente demuestra la eh, el nivel de, profe de profesionalidad del cual gocen algunos eh, que eh, sí si, se presentan como veladores de las libertades y de la del derecho de información ningún eh, en ningún momento eh, nadie se había puesto en contacto conmigo por ejemplo para averiguar O para preguntar acerca de las supuestas amenazas que eh, dicen de que hayan sido utilizadas para eh, suspender este acto esto eh, significa solamente de que yo puedo imaginar de que la nota y la publicación de esta nota de uh, con eh, la información contenida Significa solamente de que han cumplido una orden superior, es decir, han cumplido con eh, algunos estamentos eh, superiores que le han pedido de reaccionar de esta manera eh, incontrolada y improfes e, improfesional. Nada.